Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 468 Aisna de la Isla de Encanta. Hoy tenemos un programa repleto de maduritos interesantes. Música Oh, boy. Hemos empezado cañeros, ¿eh? Al final nos ha quedado un empiece potente. Sean todos bienvenidos a La Isla de Encanta un día más. Aquí el amigo David y Mohamed Me, otra vez capitaneando La Isla de Encanta en su programa 468 desde aquí, desde Radio Enlace. Eh, que se escucha los jueves a las 10 de la noche, 10 y media, de 10 y media a 11. También nos podéis escuchar por Scan FM, BFM Radio, Cadena Neo y llegaréis a escucharnos los de la comunidad valenciana y todos los que se conectan a internet, como siempre, a través de iRadio, una nueva radio que está por salir y que nos, también nos repetirá volver a sacar este programa por aquella zona al aire y por supuesto también a, en nuestro propia página sí, en www.lesladecanta.es sí señor allí puntualmente siempre tenéis nuestros playlists nuestros nuestras barritas para hacer clic y, y darle al play y yo qué sé y todos los demás sitios que ya conocéis los habituales de la casa pues ya saben dónde encontrarnos Y una vez dicho esto, vamos ah. a empezar a, a decir lo que hemos escuchado. Vamos a destripar lo que hemos escuchado. Hemos empezado nada más y nada menos que con Zastumur o Zustumur o como narices se diga o como quiera eh, que lo leas, eh, el amigo de, de Sonic Youth. Sí, señor. Uno de los pilares de ese grupo ya extinto, ya desaparecido, que pues, después de todo ese bagaje de noisy y de buena música, pues se ha decidido también a seguir dando caña en primera persona. Sí, Zaston Moore, que con este su su disco es el cuarto de su carrera en solitario, después de, de docenas posiblemente de, de colaboraciones con distintos grupos y otros tantos discos, un, un chorro de discos con Sonic Youth, y, y este disco se llama The Best Day, Y la canción que acabamos de escuchar, muy en, el, en la ondita, Sonic Youth, aunque menos ruidosa, se llama Detonation. Y hoy, como decíamos, pues eso van bueno, a ser maduritos, interesantes, gente que lo sigue haciendo, se lo sigue burlando y sigue sonando bien. Sí, precisamente. Mira, por ejemplo, Zaston Moore, tengo por ahí apuntado, tiene ya 56 castañas el hombre. Y ahí sigue dando caña. Y además muy bien plantado, eh porque me, es un tío así como muy mono y tal. <risa> muy monín él. Muy monín. Sí, señor, muy cocón. Pues eso, rondan la, los 50 o 60 todos los que hemos traído hoy. por eso lo de maduritos. E interesante, pues lo vais a ir ganando poco a poco el porqué del de interesante. Vamos a pasar. A otro ah, madurito interesante. Vamos a pasar con uno de los jovenzuelos de, de hoy. Del asunto, que no es otro que nuestro querido Mark Lanegan. Sí, señor. Esta vez que viene bajo el formato de Mark Lanegan Band, esta vez viene con banda. Uh -huh. Y acaba de editar hace muy poquito otro disco que se llama Phantom Radio, en el que no se mueve mucho de, de sus Sota Cayorrey, Sota Cayorrey, sus principios ah. de siempre. Él es Mark Lanegan, lo sabe hacer, tiene un truco, tiene un compás y lo lleva donde quiera que le toca y suena así walking the floors with the gold silence <música> That I'm made of stone To give black cards As my cause to atone Now black is a color Black is my name And I need something To help you chase the devil away The house I'll cry Your friend Yeah. que mola eh lo que hace o sea, es su rollo es identificable pero mola. mola sí la verdad es que hace tiempo que no nos brinda grandes sorpresas el amigo Lannigan efectivamente pero tampoco las queremos no no que lo que hace nos nos emociona nos llena de gozo La gran revolución aquí es que ha metido un poquito de electrónica, un poquito de órgano, uh -huh. pero tampoco se distingue mucho. Por lo menos en esta canción hemos cogido un poco de las más las de las más oscuras dentro de este disco. Sigue sigue asustando, no tanto quizá como en otros los posteriores. Cuando ha puesto cuando dices que "ha puesto órgano", no ha puesto corazón, si dices que es oscuro" y tal, ¿no? Es oscurete. Ah, es oscurete. Pues yo ya decía. Nada, Maná le ganó un clásico en la isla, otro de los eh, músicos que llama a la puerta y le dejamos entrar sin problemas, que suene. Sí, sí. Además, yo creo que uno de los no sé de las bandas que quedan por por unirse en toda esta vorágine de, de reuniones y demás son los Screaming Trees. Que no estaría mal que se vinieran a algún festivalillo este verano. Que en que, España está muy bien y que nos dieran bien tela. Digo. Yo ahí, mira. No, ¿Quisir musicalmente hablando? <risa> o sea, que nos dieran lo suyo. Y que quedara su, su prima, su <ríe> prima Chelito. Mientras tanto esperaremos, intentando tenemos paciencia. Sí, porque bueno, hace 14 años que se separaron, pero la verdad es que, que bueno, ese, ese hueco lo ha llenado muy bien Marlon Negan en solitario o, y o haciendo 100.000 colaboraciones como ha tenido, o sea, con Sebastián que os recordar y sobre Campbell, sobre sí, bueno, Campbell. O sea, Solshaber, que creo también... Bueno, ha estado metido en 20.000 fregados y nosotros hemos estado pendiente o hemos intentado estar pendiente de casi todos y por la isla sonado en sus distintas formas y fases. Sí, yo creo que este mismo año hicimos un, un especial sobre uh -huh. sobre su carrera, ¿no? Desde uh -huh. sus principios con Screaming Trees hasta lo, las más recientes colaboraciones. Sí, ni más lejos. Así que, dicho lo pues, pasemos página. Dicho lo pues, des después de este tema que se llamaba Harvest Home, de Marlon Egan, Vamos a pasar a otro que se llama Every Morning de otro veterano de muy largo recorrido Hablamos esta vez de J. Masquis Casi nada I had a morning Didn't know what else to do Every morning Makes them hard on me Peaced together What could never be Macis hoy le encanta con ese último disco. ¿Te va bien o no? <risa> me va muy bien, me va muy bien. No yo qué sé, digo, digo, ya estoy, ya estoy en ello. Como decíamos, ese último disco después de haber sido figura fundamental y protagonista de Dinosaur Juniors, que hace un poco el grupo su carrera que más nos ha influido y más horas de vuelo ha hecho con nuestras orejas. Sí, Dinosaur Junior que sigue en activo, que que sigan por muchos años después de un paréntesis así de de bastante tiempo y parece ser que han vuelto con ganas y haciendo ruido y metiendo caña, pero para sus momentos más más íntimos, más tranquilos, pues J Masquis o Mascis, como queréis decirlo, pues Cómo se lee, coño? Cómo se lee? Pues J Mascis. Sí, si no sería G y no sé qué. Bueno, claro, eso es igual. Eh, pues eso, que J. Marcis, pues que de vez en ¿Honda cuando... ¿Honda o Honda? ¿Tú qué dices? No sé. Es ponerse... <risas> es, otro, es otro debate. Lo sé. La semana que viene vamos a dedicarla únicamente a debatir sobre esto. Yo ya me he perdido. No, vamos a hablar de Dinosaur Genius. Es por lo que estábamos. Como decíamos, un grupo... ...metido también en la onda de Nirvana... ...al Grunz y todo aquel apogeo de la música... ...en los Estados Unidos... ...para lo que eran principios de los 90... ...y pues eso... ...que otro superviviente... ...otro músico... ...que ha seguido dando caña... ...y que ha presentado canciones como esta... ...ahí en plan medio acústico... ...con esa guitarrita eléctrica de fondo... Pero sí, que por muy, muy acústico, traídas. por muy acústico que sea, se queda ahí como la impronta de, de Dinosaur Juniors. Te la puedes sí, imaginar sí. Con, la, con la caña con la que tocan que junto a Lou Barlow y, y Murph. Pero la voz es inconfundible. Inconfundible. Eso es lo que hace bonito el asunto. Y no nos movemos de Estados Unidos. Hablamos no. de otro componente mítico de otra banda mítica. Sí, sí, señores. Hoy si se me cuadren todos... Porque Por hay palabras aún mayores Con ustedes Peter Bach I got a monkey in my I got mohair Bach hoy sonando en la isla de Encanta. Uno no para... Nosotros que Rem lo tenemos como uno de los grupos de cabecera, que ha tenido también sus altos y bajos, pero bueno, yo la nota media es notable alto. No, no sé cómo o, lo pondrás tú. O pero... más. o más. Incluso. Sí, es una debilidad. Uh -huh. Es una debilidad. Y Peter Bach que es, acaba de sacar el segundo trabajo en solitario desde que en 2011 Rem decidieron separarse. Una lástima Eh, lo suyo sería que a lo mejor pudieran compaginar todos trabajos. Pero es que no da para más la agenda, hijo. Seguramente. La cosa apretaica. Y Peter Buck no ha perdido con Van y Onda y ha decidido seguir trabajando en solitario para uso y disfrute del personal. Sí, atentos, con un disco que se llama I am back to blow your mind once again. Y la canción que hemos escuchado, Monkey Mask. Ahí queda el dato. Creo que solo se saca en vinilo además. No solo saca vinilazo. Sí, sí. De momento, sí. No hay manera de encontrarlo de otra manera. Pues vágame la redundancia. Sí, Peter Vázquez, a sus 58 primaveras, ha decidido mirar un poquito atrás y volver a los años del, del College Rock, ¿no? De, de las emisoras universitarias y demás. Parece que que ha vuelto a coger el testigo donde Rem desvió ese camino. Y, oye, se echa en falta la voz de de San Michael Stipe, el amigo Stipe, pero oye, tiene ahí sus, sus ideas de olla y tal y está bastante interesante la canción, habrá que seguir urgando en la cartera de Peter Pack. Sí, seguro, además es un artista que que gira con un montón de grupos, que colabora con con otros grupos, que hace músico de, de sesión con, con con otros solistas y tal. Entonces, seguro que vamos a seguir teniendo noticias suyas. Larga vida. Esperamos nube, nuevas nuevas Y mientras seguimos aquí en La Era de Encanta con más maduritos interesantes. Sí, si estábamos con uno de, las, de los guitarristas más profesionales que ha podido haber en la historia del indie rock, ahora nos vamos a ir con todo lo contrario, con uno de los más amateurs que ha habido en en el mundo. Mundial. <risa> Hablamos de Half Japanese y Jaffer. Jaffer. <risa> Don't ever, ever settle for less. Well, go ahead and jump into the mess. Well, go ahead, do it now. That's the key to success. Don't be afraid of success. Choose happiness for your fate. It's never too late. You're on the right road, you're on the right path, do it now. Well, Jack Fair tells you that you're great. And Jack Fair ain't no liar, you are first rate. Perfect, said the cat, and I will agree to that. Perfect, perfect. I'm gonna tell you, never settle for no evil trash, and I'm gonna tell you. That life, your life is a bash Now it's good Now it's great Stick with it Keep living You're on the right path Well pick up the pace What the little kitten do The little kitten done The last is mitten On you, on you, on you I am Smith That's for sure, you're my number one cure Tip top tip top shape, cherry cherry cherry grape Smitten and it's pure, smitten and it's you Tweet tweet said the bird, your sweet voice is what I heard Tweet tweet said the bird, and you sure do have my word You know you do, good and true, true as rain And I will never ever ever ever ever ever be the same I love your smile, I love your brain You know I do. del punk llevan trabajándoselo desde 1977. Ahí en na Sí, bueno, más que punk es la est... No, no la estética, perdón, la, la ética del punk, ¿no? Del, del do it yourself, ¿no? De hazlo tú mismo. Tú también. Porque realmente, bueno, pues punky, punky, su música no no, no, no, no. no, Era la forma de hacer, la forma de hacer, la, la filosofía de del grupo hoy han aparecido. Leila encanta porque tiene nuevo disco sale este año. Y hemos vuelto a retomar esa, ese grupo y esas formas, esas músicas. Sí, después de 13 años nada menos sin sacar un disco uh -huh. half-japanés, eh, vuelven, nos sorprenden los hermanos Fire, que son Jack Fair y David Fair, y vuelven a unirse para, bueno, pues para delicia de, de los seguidores, que son bastantes, aunque en su época tampoco parece que triunfarán comercialmente, vaya. Por eso más, aún más punk todavía. Más cosas. Más cosas. Pues vamos a irnos con, con otro, otro veterano que ya ha llegado a las 60 castañas. Nos vamos a hacer a poner un poquito más rockeros. Si cabe. si cabe. Y vamos a escuchar un poquito a Paul Collins. ¿Te parece? Bienvenido Paul Collins. A la me encanta. Para... you are su carrera con The Nerves y ese tema que no popularizaron ellos mismos, pero que sí lo hizo Blondie que es Handing on the Telephone, pedazo de tema. Sí, la verdad que la fama que han tenido y los parece ser que los réditos financieros también ha sido gracias a, a esa versión de, de Blondie. os pues Bienvenido sea. Sí, bienvenidos sea la pasta para ellos, por supuesto. Por supuesto. supuesto. Y, y bienvenido sea Paul Collins de nuevo, que parece ser que los últimos dos años, con los dos discos que ha sacado, se le ha recuperado para la para la parroquia Power Popera Vuelta a los 70, final de los 70, principio de los 80, un rock and roll fácil. Fácil. Fácil quiero decir que no tiene grandes Aseguible. florituras. Hacerlo como lo hace él, pues posiblemente tenga, tenga su, su miga. su lío. Porque poca gente... Eh, Power Popa como Paul Collins. Y ha venido hoy el era encanta para demostrarlo. Ahí tenéis ese tema. Sí, de, de este tipo que ya pasa la Esto, los también. de los, 60, 60, de los 60, Vamos con con otros que también han cumplido con creces. Sí, sí, seis seis decenas. Madre mía. Si te parece Wilco Johnson y sí, Roger Daltrey. Me quito el sombrero, el amigo Wilco Johnson. Bienvenido. Muy El coño son un monstruo que además ya creo que lo hemos comentado por aquí por la isla que vinieron los chicos y nos pusieron ya en antecedentes penales que pues eso, en 2013 se anunció el mismo que padecía un cáncer de práncreas al parecer incurable y decidió marcarse una gira por medio mundo pues un poco medio de despedida Pero las últimas noticias llegadas a la isla son que precisamente se ha podido curar y que, bueno, pues los tratamientos que que ha llevado a cabo pues eh, han dado sus frutos y va a estar más tiempo con nosotros. Entonces, por eso, nos congratulamos. Sí, sí. Nos llena de cozo. Yo, mira, desconocía esto que nos cuenta Julio uh -huh. y la verdad que, bueno, es un alegrón y sobre todo ya que los que a nivel personal no tenemos el gusto de conocerle pues por lo menos podemos disfrutar con con discos como este Going Back Home que además tiene el tío mmm, sabiendo que la va a palmar en breve no tiene la, la, el coraje digamos de llamarlo volver a casa y ya está junto a los rollers de altrey nada menos también eh de, de los Hu así que, que... Eh, merece la pena escucharlo va en esta onda como esta canción así Rockera y con muy buen feeling. Había algo que antes se me ha pasado cuando hemos escuchado a Paul Collins y quería comentar. Entonces comenta, comenta. Voy señora. a aprovechar esta ocasión. Eh, no, es, es simplemente que que su disco se llama Field the Noise, que la canción que hemos escuchado se llama Only Girl, y que seguramente como este este cantante eh, si no vive todavía ha vivido mucho tiempo en España y se prodiga muchísimo en los escenarios españoles pues si cerca de vuestra ciudad de vuestro pueblo de, de el chiringuito donde viváis sabes que hay un concierto de Paul Collins acercaros no Por caso, se acaso sí, nunca se sí, sabe sí, no no os vais a arrepentir ¿eh? o sea es muy divertido eh, y esto era todo no, no os recomendamos acercaros a ver al amigo Paul Collins nunca se sabe dónde está la sorpresa Seguimos aquí la que le encanta con maduritos interesantes, gente que ha llegado pues eso a, la, a los 50 y 60 haciendo buena música. Que es a nosotros lo que nos interesa, que suena en la isla. Y en este caso vamos con una madurita. Madurita, wow, wow. Pasamos a las féminas. Lidia Lynch. Lidia Lynch. O venga, luego lo discutimos. Como sea. andando aquí es la Elena de Encanta por cortesía de David que ha tenido a bien hacer la criba y e incluir esta canción dentro del repertorio de este 468 lidiamos que es una mujer que lleva pues en esto de la música de los años 70 también también como Hal Japanis me refiero y que ha sido pues eso una de las musas vamos a decirlo así por ejemplo de Sonny Jaws a, colaborado también con Nick Cave... ...ha trabajado con Omar Rodríguez de Marvolta... ...y un montón de gente más... ...de... ...cuyo nombre no puedo acordarme pero... Eso, ...de la escena underground americana. Sí, una de las madres de la llamada No Wave... ...como una especie de reacción ¿no? A Cuando el punk empezó a irse hacia derroteros bastante más comerciales ¿no? Hacia la New Wave... ...pues en Nueva York surgió esta No Wave... ...que era bastante ruidosa la verdad y inspiró bastante, ¿no? Como como ha dicho Julio a, a unos cuantos jóvenes y entre ellos Sonic Youth, que a su vez pues fueron el el germen de, de todo, ¿no? Los padres de de la criatura que después hemos llamado pff, indie rock, rock alternativo o pff, póngale usted el, su propio nombre sí. espacio reservado para su publicidad lo que usted prefiera y bueno además de la música también ha sido bueno o se conoce como en su carrera de actriz, poetisa, fotógrafa guionista de cine, un no parar esta mujer, una máquina. Sí, sí, para crear. Y ya que estamos, esta canción que acabamos de escuchar se llama End of My Rope, el final de la cuerda o algo así, de mi cuerda, y es de un disco que ha sacado junto a Cypress Groove que se llama A Fistful of Desert Blues, que quede claro, que no nos hemos inventado nada. Ahí venía. Y otra musa, otra cantante que nos mola Sí, muy diferente de, de una de las niñas malas y ruidosas de la clase. Nos vamos con con la chica, con la chica buena, sí, por lo menos carita de buena tiene eh. y bueno y las canciones, la verdad que son muchísimo más delicadas, más dulces. Hablamos de Susan Vega, Que es ¿eh? Susan Vega, que sigue haciéndoselo perfectamente, y este tema es un temón, válgame la redundancia. Sí, buena, la verdad es que bueno. esta es la misma Susan Vega de Me llamo Luca, que conocemos todos, no que, que vamos por lo menos yo creo que la conocí entonces, esto sería, no sé, finales de los 80, posiblemente. Fácilmente. Sí, empezó pues eso, no. al año 82-83 y fue uno de sus temas emblemáticos, por lo menos en las radios de entonces, no paraba de sonar. Y la mujer se lo sigue peinando, se lo sigue burlando. La verdad es que esta canción a mí me ha, me ha gustado un montón de su último disco. Sí, la verdad es que si no has escuchado pues mucho de Susan Vega, pues igual te queda el, esa canción, ¿no? Y dices, uy, Susan Vega, pues es un poco moñas y tal. Pues no, es hombre es tranquilito, no es rock and roll del duro, pero es más que recomendable. Tiene buen empaste. Y esto bueno iba a, <ríe> iba a decir cómo se llama el disco, pero. ¿Se te ha pirado? Bueno. Sin decirle. Es qué? igual, es igual, es un es un es un título. Tales of the from the royal of the queen of the pentacles, ¿o qué es que eso es cosa? El mismo, el mismo. De es, 2014. Es. Ese es. Holly, qué suerte. ¿eh? Qué suerte tenemos, Julio, de contar no, contigo. Bueno, y la canción se llama I Never Wear White. Nunca he visto de blanco. Es una opción. Es una opción que algunos incluso lo llevan a, Aprovechamos, a sí, sí, sí, lo llevamos aprovechando durante muchos años. Luego tiene su rollo para la colada, pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Es lo que tiene, es lo que hay. Y ya estamos en la recta final, ya nos nos queda poquito, ¿no? Nos queda poquito y vamos a aprovechar porque, mira, vamos a decirlo, hoy hoy queríamos meter a Equan and the Bunnymen, que han sacado un disco este 2014 bastante chulo, y no sabía cómo, cómo y pues mira, hemos sacado el calzador. Sí, ¿no? Va a caer ahora así como que no quieras la cosa. Ahí está. Pues déjalo que suene, si estos suena? chavales no, no están ya muertos de espanto, ya... Ya se ha pasado de todo con bueno, nosotros. Qué suene con de banimiento sonando hoy en la era de encanta eh, unos m, clásicos de la neo psicodelia y la new wave eh, británica sí formados pues eso en, en la época del, del post punk y bueno la verdad es que se separaron hace un montón de años pero han resurgido se unieron pues las dos cabezas pensantes digamos no de cuando van y men que son Ayan Masculo que Will Sergent. Masculo, tío. Vaya, vaya apellido, ¿eh? Vaya apellido Masculo, de la o sea, clan del clan... Tener, hay que tener padres <risa> de un calibre especial. Del clan del Masculo de toda la vida. O sea... Sí, la verdad que nunca nunca me lo había planteado desde ese punto de vista. John Martínez, tú Masculo. Bueno, pasemos, pasemos página. Sí, bueno, que decíamos que han Perdón, sacado en este 2014 Equan de Bunnymen un discazo para ser, no es de la altura de los que sacaron en, en los 80 primeros 90, pero un discazo que se llama Meteorites meteorites y que incluye canciones como esta, que para mí es la favorita mi favorita de, del disco, Holy Moses eh, Moisés, Sagrado, Santo Moisés o algo parecido Veneremos a Moisés Pues sí, además está al principio en la primera parte hasta el 93, pues sacaron creo que son seis discos y la verdad es que se dieron más brillo bien, están más jovenzuelos, como más energía y en la segunda parte se han sacado seis discos pero claro, han, han estado desde el 97 hasta el 2014 o sea que, que sí, la que cosa no, no, sí. o se ha estirado más pero bueno, siguen teniéndolo llevándolo a gala y, y marcan, sí, sí. se marcan canciones como esta Quieren, conservan el, el mojo sí señor y yo mi apuesta es igual yo creo que es carne de, de festivales y ojalá también se dé una pequeña vueltecita por por la piel de toro todos andrán todos andrán hay un festival en cada pueblo o sea que por posibilidades no no va a ser quedan quedan convocados a ver qué pasa de luego a ver si aparecen en su momento Y como ya sí que estamos en la recta final, ¿no? O Pero el antes... sprint final. Joder. Sprint final a tope. ¿Con qué vamos a despedirnos de nuestros queridos amados oyentes? Pues vamos a despedirnos ni más ni menos que con el mismísimo Chuck D, el que fuera miembro o es miembro, porque, bueno, parece ser que sigue... Miembro en Miembro siempre en el... desde el mejor de los sentidos. Eh, claro, claro. Por con, favor. Con perdón. Y cálense la gorra, sí, sí, como sí, se debe. Hasta las cejas. Por y un Dios. poquito la deada, por favor. Porque viene Chuck D. Decíamos que miembro de Public Enemy y, y Leyenda. Sí, sí, del rap americano. Y se marca canciones como esta, manteniendo también otro que mantiene el mojo. Sí, nos despedimos hoy de la Isla de Encanta, de nuestra edición, ya hemos dicho, 468 68. nada menos. Sí, señor. Con Chuck D, miembro de los legendarios y aún activos Public, Public Enemy. Enemy. La canción se llama Leave... Eh, perdón, Leave... We'll do on mine. Ojejamos con ella y nos desplazamos para la semana que viene. Peace Hasta vera. luego, venga. home of the blade. Where I don't like you don't give a chunk. You train and think, I won't stop being miles ahead of the block. Street cred, overrated, still important for them heads. The block might feed you now, but knowledge keeps you fed. The game might need you, ripping you to shreds. Everybody, come on, hit hey. it! With your own mind. With your own mind. Mind control over the body and soul. If you a mannequin, you may never be a man again. Or a woman in a man's world suffering Can't fix it with the abs are all buffering Taxidermy, images are stuffed within Lyrics of a rap revolutionary It's scary how the masses be wary Their masters treat the masses like the masses Minds is blind, souls controlled by TV screens And a goddamn radio Keep the masses mad happy If I ever get that dumb slap, leave Save yourself if you got yourself Watch yourself Save yourself if you got yourself, watch yourself Save yourself if you got yourself, watch yourself Save yourself, you yourself. Yourself. yourself if you got yourself, watch yourself The sound of silence saying not a damn thing Days of being days and confused, haze of nights being used Abuse, give it up or turn and lose. Radio got the hood in a Video market, gangs and hoes. Somebody's behind pulling hit robberies. Big biz, bought minds, bodies and souls. you got yourself. yourself. Save yourself if you got yourself. Watch yourself. Leave your whole mind. Save yourself if you got yourself. Watch yourself. Leave your whole mind. Save yourself if you got yourself. Watch yourself. Leave your whole mind. Grace would sing, we are family, every day we wake up, and before we sleep, the earth would be better. The song is a prayer and call. Can't blame the water for horses dying of thirst. Tastes great, less filling rap. How long can you eat Twinkies for dinner?